La onda es c u m b i a j a p a y meta g u a c a sirva otra copa, sirva otra copa.